Buen día Pablo, buen día audiencia, ¿cómo están ustedes? Bien, Alfredo eh, ¿qué nos puedes contar de lo que escuchaste de eh, Ambrosini, eh, el, el anuncio que hizo? Bueno, es un reclamo que venían teniendo ustedes Bueno, este eh, mientras mientras se mantengan en, en, en el terreno de los anuncios vamos a ser cautelosos, ¿cierto? Uh -huh. este, los paisanos dicen no hay que cocinar la liebre antes de, de casarla este la realidad es que un poco indigno que, que estemos pendientes las cooperativas de, de los anuncios y de las concesiones generosas, pareciera, de funcionarios públicos que debieran estar este, atentos a, la, a las realidades de de, de las prestadoras este, comunitarias, cooperativas, pymes, entre las cuales se encuentra la ACP, porque la verdad es que a partir de las 6.90... Y con el correo del tiempo y el incumplimiento de, la, de lo que la 690 planteaba, que era justamente regular tarifas, la situación para nosotros ha ido de, de, de mal en peor. Y, y el escenario hoy es ya este, alarmante. Entonces, escuchar que después de, de un año y medio prácticamente de, de, de vigencia de la 690, ese día que se está estudiando una fórmula, pues bueno, es un poco descorazonador. Este la verdad que a esta altura esperábamos ya que concretamente una, una, una que se anunciara cómo se va a hacer qué se va a hacer mm. digamos seguir seguir anunciando pronosticando cosas este, es, es penoso quiero decir este, ojalá ojalá que, que esto que se anunció este a la brevedad se, se confirme eh, y, y no solo que, que haya una polinómica sino que además te ponga en consideración el punto de partida, porque la verdad es que si se va a, a, a aplicar una polinómica este a partir de, de, de ahora, ya con tarifas que, que los monopolios, por supuesto, las, las tienen actualizadas, nosotros no, es decir, los que hemos respetado la ley nos han quedado las tarifas desactualizadas, por lo tanto, primero debiera discutirse o, o, o decirse, decirnos qué, qué se va a hacer con el punto de arranque o, o si vamos a arrancar todos a partir de ahora claro con una polinómica porque eso para nosotros sería tan grave como que no nos hayan autorizado este, actualización de, de tarifas, ¿cierto? Mm. Eh, Alfredo, eh, ¿a cuánto asciende más o menos el cálculo del retraso tarifario que tienen los servicios de telecomunicaciones que presta la CPE? Mirá, es difícil este hacer un, un número exacto porque estamos comparando con, este suponente, con inflación. Es decir, claro. la inflación 2020, 2021 y lo que va del 2022, es, digamos, si, la, si la sumamos es aproximadamente el 6, 120, 120%, 110%, mm. 130%, tengamos, bueno, sí. es difícil analizar el cálculo del 2022. Pero nosotros tenemos autorizado alrededor de del 38% en todo concepto en de este periodo. Así que la cuenta no es difícil de, de, de sacar, pero bueno, es una estimación. Claro. Este, lo cierto es que eso, por supuesto, que ha impactado en, en, en los cuadros financieros de, de, de los sectores de, de, de la prestadora, este, particularmente en la CPE, desde el de septiembre del 2021 que venimos con déficit. Cuestión que para nosotros es, este, bueno, es, es muy, muy preocupante. Eh, porque tanto el sector de internet como el de televisión eh, por cable eran un poco los que nos daban un poquito de oxígeno para sostener el quebranto que que se viene dando de hace un tiempo en el servicio eléctrico mm -hmm. quiero hacer esta esta mención este, que ese, ese aire que nos daban las tarifas de internet y de televisión por cable no era expensas de este en empobrecimiento de nuestras asociados y asociadas, porque todos sabemos y nos consta que aún antes de la pandemia, que es cuando empieza a regir el 690, eh, los cuadros tarifarios de la cooperativa eran los bajos del país. Claro. sino es, es que este, No es que nosotros estábamos este, estafando a la gente y este, ahora con el congelamiento estamos entrando en todo. No, no. Las multinacionales ya tenían los cuadros tarifarios mucho más altos que los nuestros antes de la pandemia. Y siguen estando, o más todavía porque como ellos este fueron a la justicia con recursos de amparo se han aplicado los cuadros tarifarios que ellos han entendido que a lo mejor este si ellos lo este, ellos lo, lo, lo explicarán a su modo y dirán, bueno la inflación siguió nosotros nos vimos este, la necesidad de, de seguir la, la inflación bueno estembetaron la ley y están donde están nosotros que venimos este respetando la ley y, y, y, y, y, y en cierto modo Este, nos alineamos con la necesidad de la gente y aún antes de que, de que se decretara el noventa ya habíamos dispuesto cómo no los cuadros tarifarios a, hacia febrero del 2020 a nosotros se nos premia eh, poniéndonos este un, un cepo que nos nos está complicando la economía nosotros decimos este no necesitamos que nos den una mano lo que necesitamos es que nos saquen la pata encima claro eh, concretamente eh, alfredo desde que bueno empezaron ustedes a tener pérdida y a notar que bueno eh, era deficitario el sistema pudieron eh, hablar con las autoridades de lacom eh, ya sea bueno como eh, grupo de cooperativas o específicamente la cpe pudo plantear la problemática esta ante las autoridades hay dos formas este, de, de hacerlo y de hecho ambas se han, se han hecho por un lado el reclamo formal cierto sí. hay una hay una hay una una página un, un lugar formal en internet donde este las prestadoras tenemos que hacer el pedido formal eh, documentado respecto a este la necesidad de, de mejora de los cuadros y esto está previsto en el artículo 2 de la de la resolución 690 que planteaba que este si, si de, los, de los de las autorizaciones brindadas por el organismo este había prestadoras que que no les satisfacían, este, tenían el, este, la, la, la posibilidad de hacer un pedido este concreto documentado. Eso lo venimos haciendo, ya hemos hecho alrededor de seis este, pedidos concretos en distintos momentos, uh -huh. eh, solicitando esas actualizaciones. Las respuestas han sido, este, lo estamos estudiando, lo seguimos estudiando, lo vamos a seguir estudiando. De un tiempo a esta parte, eh, hemos tenido, por supuesto, también mucho llegar de manera telefónica, de manera informal, este, por interpositas personas, es decir, ninguno del ENACOM desconoce hoy la situación este, de todos aquellos que hemos respetado en el, el 690, sí. ninguno del ENACOM lo puede conocer mucho menos por supuesto este, el, el director Pampeano, eh, porque no desconocen la, la realidad de, de nuestra provincia y estos días este, habrán escuchado ustedes declaraciones tanto de ambrosini como de Figena que desconocen eh, que no desconocen realmente sí. están al tanto de la situación de la de la cpe y que están estudiando una una ecuación eh, que, que va a las novedades eh, que, bueno esto ya eh, se, se, sea ya se está tra transitando un terreno en el cual se tiene que empezar a evaluar aportar por, por, eh, por tener la responsabilidad de conducir una organización de más de 500 empleados con con prestadores básicas con prestaciones básicas este, ya, ya estamos en un terreno de tener que evaluar si no vamos a tener que cambiarar también la fecha de venta porque si esto no pasa desde an inicios bueno, sí. vamos a ver cómo cómo se Claro, la, la promesa que hizo ayer eh, Ambrosini es que esta semana o bueno la próxima, en una semana eh, estaría definida la fórmula. Eh, ustedes eh, no tienen información de, de, de nada. La, la que tenemos es la que tomó Estado Público. Claro. La que tomó Estado Público eh, nosotros solicitamos informalmente reunirnos con algunos de los directores, mm. nos dijeron que venían con una agenda muy apretada y que no nos iban a atender. Ah. Estamos a la espera de que que se anuncie cuál es esa, esa bendita polinómica, la analizaremos, veremos qué consecuencias tiene, si realmente este, nos satisfacen, y bueno, veremos cómo seguimos. Claro. Eh, Alfredo, esta situación que puntual de la CPE, me imagino que eh, es compartida por el resto de las entidades pymes y, y cooperativas, están en la misma situación. Sí, sí, sí, sí, sí mm -hmm. es decir, la, las instituciones que, que estamos agrupadas en, en federaciones, que eh, hay, hay contacto permanente de manera eh, informal con, con, con otras cooperativas que están en la misma situación, también analizando en qué momento su marcha, los recursos de amparo que ya están en marcha, porque la situación es insostenible, y es decir, este, uno desde el principio eh, compartió el espíritu de la de la resolución 690 porque apuntaba a que, que son servicios la de las telecomunicaciones, son servicios públicos sujetos a regulación. Eh, lo que no nos había no, lo que no nos hubiéramos imaginado de ningún modo es que íbamos a tener que estar exprimiéndole una viola a cada santo para mínimamente poder hacer sostenible este, estos servicios. Eh, que por un lado se habla de, de, de garantizar la conectividad, de avanzar hacia la conectividad, pero es justamente la prestadora que, que garantiza más de... Alrededor del 50% de, de, del internet de la provincia de La Pampa que se lo gestiona la CEP. Y la, la, la prestadora de, de, del 50% de la conectividad de la provincia de La Pampa está en riesgo de quiebra. Este, ¿de, qué, ¿De qué preocupación por la conectividad me están hablando? Esto es muy grave. Bien, Alfredo. Eh, no sé si quedó algo que nos quieras decir. Si no, gracias como siempre por estos minutos con la radio. No, muchas gracias a ustedes que estén la buena.